No, pues lo que pasa es que... Lo que pasa es que, que agarra y que me dice. Dice... Dice, no, dice... ¿Vas a ir? Y pues que agarro y que le digo... Que agarro y que le digo... Le digo... ¡No! No, ¿tú vas a ir? Que agarra y que me dice... Dice, no, dice... Pero pues es que yo querer contigo que agarra y que me dice, que agarro y que le digo. Que le digo, "No, pero pues es que yo no voy a ir." Que agarro y que le digo. Me dice. Me dice, "No," dice. Me dice. Dice. Dice, "No," dice. Ah oh, no, ya no me dijo nada Con motivo de la celebración del Día de las Madres aquí en México, les dejo esta lectura de un poema de Dante Medina. Desde aquí, le enviamos un cariñoso abrazo a todas las mamás, junto con nuestra admiración y respeto, especialmente a aquellas que están escuchando el programa en este momento. A continuación, les dejo este poema. Espero que lo disfruten. De lo rico que huelen las mamás. Dante Medina. Las mamás huelen a sopa, y uno quiere a su mamá porque huele a sopa. Primero, de muy niño, uno quiere a su mamá porque huele a leche, a leche y a miel. Luego, las mamás huelen a jabón porque nos bañan. Y despuesito, las mamás huelen a verdura fresca y a fruta de la estación. Las mamás huelen en el recuerdo Durante toda la vida de los hijos. Porque las mamás huelen en la piel y en la memoria. Huelen a sopa, dije, a leche, a miel y a hierbabuena huelen. Las mamás, muchas mamás, casi todas, huelen a fresas recién cortadas. Y las hay que huelen a guayaba y a ciruela y a melocotón y a frutos que aún no se nos ha ocurrido inventar. Y las hay, hermosísimas, que huelen exclusivamente a mango. Pero eso sí, que nadie diga que las mamás no huelen, porque nomás cerrar los ojos y saber que este mundo huele bien todavía, porque las mamás son las dueñas del aroma. Por donde pasan, su olor hace crecer las flores, resurgir el oxígeno, salir recién bañado el aire fresco. Todo el tiempo que viven, y luego, cuando ya no, las mamás se la pasan metidas con su olor en el olfato de nuestro pensamiento. Nada sino la propia muerte nos quita de la piel el olor de mamá. Y las mamás huelen a miel, y a leche, y a sopa, y al jabón que nos baña, y a la fruta fresca de cuando éramos hijos. El olor a mamá originó la vida en el planeta. día de hoy quiero compartirles unos breves deseos de cumpleaños para dos amigos muy queridos del programa 360, Guillermo Rodríguez e Israel Soberanes. Pero si tú que estás escuchando el programa en este momento también estás celebrando tu cumpleaños, hacemos extensivos para ti estos buenos deseos. Con cariño les mandamos un fuerte abrazo a ambos y a todos ustedes por supuesto. Para tu cumpleaños, deseo que recibas estos regalos especiales. Felicidad en lo profundo de tu ser. Serenidad con cada amanecer. Éxito en cada aspecto. Sinceridad de amigos que te quieran. Amor que sea eterno. Recuerdos entrañables de momentos del ayer un presente esplendoroso repleto de bendiciones, un sendero que conduzca a un hermoso mañana, anhelos que se conviertan en realidad y reconocimiento de todas las cosas maravillosas que hay en ti. Que tengas un cumpleaños muy feliz. la luz la bien ya vino con la diva el bueno se costó como en esas revistas a lucir con FANTASIA TANTO AMANTEI DE PAPEL Geniales. reflejos que no creer y verdes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 Miente mi amor, nuestras bocas se mezclan, las hivas una en la otra, sucumbiendo amorosas al acrisolado unión del amor. Miente mi amor, miénteme, yo creeré. Autor y voz, tu citabriones abriones México. Neper poético. Todos los Buenas noches a todas, a todos allá en casita. En su automóvil. En la oficina. Estamos haciendo una prueba de transmisión, una, tra una prueba de audio. Y de video, Blues. digamos Para este Radio Tendedero Café TV Blues. Capítulo 5 Recordando a Armando Vega Gil Y a la botellita de Jerez Luz Luna Azul Con un blues quiero enamorarte Luna nueva caprichos que anidan en letras de ti Déjame abrazarte Déjame besarte Yo en el espejo y un conejo que se ríe de mí Ay, miel Labios rojos Que me enchinan la piel Déjame abrazarte Déjame besarte Misteriosa Misteriosa Déjame llegar a ti Misteriosa Luna misteriosa, te llamaré a ti. Secreto de la oscuridad. Tu voz. Cariño, la misión era, la misión era. Luna en vela, un inciendio aquí en mi habitación. ne ka Ah ah ah, uh, uh, ah, ah, ah, ah, ah, cariñón de mi soledad Ah, ah, ah, ah, ah, cariñón de De una misteriosa Déjame llegar a ti hey, hey, hey, hey, no. Misteriosa De una misteriosa Déjame llegar a Oh, oh, oh, oh Galicia oh, oh. de mi soledad Sole lana, oh uh, oh uh, uh. Ah, ah canessione, è mi sole Ah, ah, ah canessione, è mi sole uh, Ah, ah canessione, è mi sole Yo siento bien fuerte Coxalto. Ya escuchan cabrón. Allá en casita escuchando estamos, bastante. Estamos fuerte, eh, digamos regulando ayer, el vimos. audio precisamente. Pero nos vemos ya, al ratito odio, a, las ocho, a poquito de la noche mejor. Este, decía, San, San, dile alguna cosa a la banda para que entonces nos vemos al rato cosa, a las 8 de la noche. Nos vemos a las 8, o sea, al ratín. Eh, <ríe> va a estar bien padre. Pero que decías de, de, de, de la voz? La mía está muy alta. No sé cómo escucha ahí la, la, la banda eh, Iker, Iker, cómo está ya Porque aquí yo oía Cox muy fuerte Pero no sé ahí cómo te está llegando Oye, este, pues cortémosle Nos vemos al ratito Radio Tendedero Café TV Episodio 5 sí, Recordando Armando Vega Gil Y a Botellita de Jerez corte, corte. Descubrir Que eres más de lo que la personalidad te dice Que hay una conexión mágica Entre todos y todo que necesitamos reconocer nuestra esencia, que nos permite salir adelante en las más grandes adversidades, para ir más al fondo y comprender nuestra fragilidad como seres humanos. Que no somos tan distintos, finalmente, a todos nos duele lo mismo. Una enfermedad, la muerte de un ser querido, la ruptura de un matrimonio, que creímos duraría para toda la vida, pero que nos hizo despertar a una realidad para ir más allá y cultivar primero la relación eterna que tenemos con nosotros mismos, que lo que llamamos una relación de amor era un apego enfermizo. Entonces, agradezco y voy con los pies firmes en la tierra y el corazón contento por continuar descubriendo a la persona que veo todos los días en el espejo, y así construir un mundo nuevo, del del ser que me abre nuevos senderos. De mis ancestros galos, tengo el ojo azul blanco, el cerebro estrecho, y la torpeza en la lucha. Me parece que mi vestimenta es tan bárbara como la de ellos, pero yo no me unto la cabellera. Los galos eran los desolladores de animales, los quemadores de hierbas más ineptos de su época. De ellos tengo la idolatría y el amor del sacrilegio, oh, todos los vicios, cólera, lujuria, magnífica la lujuria... Sobre todo mentira y pereza. Siento horror por todos los oficios. Patrones y obreros, todos campesinos y nobles. La mano en la pluma equivale a la mano en el arado. ¡Qué siglo de manos! Jamás tendré mi mano. Además, la domesticidad lleva demasiado lejos. La honradez de la mendicidad me aflige. Los criminales asquean como castrados. Yo, yo estoy intacto. Ni me da igual. Pero, ¿quién hizo mi lengua pérfida tanto que haya guardado y protegido mi pereza hasta aquí? Sin ni siquiera servirme de mi cuerpo para vivir, y más ocioso que el sapo, he vivido por todas partes. No hay familia en Europa a la que no conozca. Hablo de familias como la mía, que todo se lo deben a la Declaración de los Derechos del Hombre. He conocido cada hijo de familia. Si tuviera antecedentes en un punto cualquiera de la historia de Francia. Pero no, nada. Me resulta bien evidente que siempre he sido de raza inferior. No puedo comprender la rebelión. Mi raza no se levantó jamás sino para robar. Así los lobos a la bestia que no mataron. Rememoro la historia de Francia, hija mayor de la iglesia. Hubiera hecho villano el viaje a tierra santa. Tengo en la cabeza rutas en las llanuras suavas, vistas de Bizancio murallas de solima el culto amarilla el enternecimiento por el crucificado despiertan en mí entre mil fantasías profanas estoy sentado leproso sobre los tiestos rotos y las ortigas al pie de un muro roído por el sol más tarde reitre Hubiera acampado bajo las noches de Alemania. ¡Ah! ¡Más aún! Donzo el Sabbat en un rojo claro, con viejas y niños. Mis recuerdos no van más lejos que esta tierra y que el cristianismo. Nunca acabaré de verme en ese pasado, pero siempre solo sin familia hasta esto qué lengua hablaba jamás me veo en los consejos del cristo ni en los consejos de los señores representantes del cristo qué era yo en el siglo pasado solo hoy puedo encontrarme no más vagabundos No más guerras vagas. La raza inferior lo ha cubierto todo. El pueblo, como dicen. La razón, la nación y la ciencia. Oh, la ciencia. Todo se ha retomado. Para el cuerpo y para el alma, el viático. Tenemos la medicina y la filosofía. Los remedios de comadres y las canciones populares arregladas. Y las diversiones de los príncipes y los juegos que ellos prohibían. Geografía, cosmografía, mecánica, química. La ciencia, la nueva nobleza, el progreso, el mundo marcha. ¿Por no habría de girar? Es la visión de los números. ¡Vamos al espíritu! Es muy cierto. Es oráculo esto que digo. Lo comprendo. Y sin saber explicarme, sin palabras paganas, quisiera callar. La sangre pagana vuelve. El espíritu está cerca. ¿Por qué Cristo no me ayuda dándole a mi alma nobleza y libertad. ¡Ay! El Evangelio ha pasado. El Evangelio. El Evangelio. Espero a Dios con Gula. Soy de raza inferior de toda eternidad. Heme aquí en la playa armuricana. Que las ciudades se iluminen por la noche. Mi jornada está hecha. Dejo Europa. El aire marino quemará mis pulmones. Los climas perdidos me curtirán. Nadar, pulverizar la hierba, cazar, fumar sobre todo. «Beber licores fuertes como metal hirviendo, como hacían esos queridos ancestros en torno de las hogueras. Regresaré con miembros de hierro, la piel sombría, el ojo furioso. Por mi máscara se me juzgara de raza fuerte». Tendré oro, seré ocioso y brutal. Las mujeres cuidan a esos feroces inválidos a la vuelta de los países calientes. Me inmiscuiré en los asuntos políticos. ¡Salvado! Ahora estoy maldito. Tengo horror de la patria. Lo mejor es un sueño bien ebrío sobre la renal. No se parte. Retomemos los caminos de aquí, cargado con mi vicio, el vicio que ha hundido sus raíces de sufrimiento en mi costado desde la edad de la razón, que sube al cielo, me golpea, me derriba, me arrastra. La última inocencia y la última timidez, está dicho. No llevar al mundo mis ascos y mis traiciones. Vamos la caminata el fardo el desierto el hastío y la cólera aquí en alquilarme qué bestia hay que adorar qué santa imagen atacamos qué corazones romperé qué mentira debo sostener en qué sangre caminar Más vale guardarse de la justicia, la vida dura, el embrutecimiento simple, levantar con el puño reseco la tapa del ataúd, sentarse, sofocarse. Así nada de vejez ni de peligros, el terror no es francés. ¡Ah! Estoy tan desamparado que ofrezco a cualquier divina imagen mis ímpetus de perfección. ¡Oh, mi abnegación! ¡Oh, mi caridad maravillosa! Aquí abajo, no obstante. De profundis domine, si seré tonto. Muy niño aún, Admiraba yo al prisionero intratable sobre el que siempre vuelve a cerrarse el presidio. Visitaba los albergues y las guarniciones que él hubiera consagrado habitándolos. Veía con su idea el cielo azul y el florido trabajo de los campos. Husmeaba su fatalidad en las ciudades. Tenía más fuerza que un santo. Más sentido común que un viajante, y él, él solo, como testigo de su gloria y de su razón. En las rutas, en las noches de invierno, sin techo, sin ropas, sin pan, una voz me oprimía el corazón helado. Debilidad o fuerza... Aquí estás, esta es la fuerza. Tú no sabes a dónde vas ni por qué vas. Entra en todas partes, responde a todo. No han de matarte más que si ya fueras un cadáver. A la mañana... Tenía la mirada tan perdida y el semblante tan muerto que aquellos que encontré quizá no me vieron. Taz de cerveza En la oscuridad Hay música de fondo Y en las paredes Hay placas Oh Jesucristo dónde están Los greñudos Donde los cades Me en los callejones Con los parpados eléctricos Ellos que nacieron un miércoles de ceniza Para dejar su nombre En las calles Suenan las voces Con zapatos De llanta Con cabellos Casi A la cintura Con más pelones Que el servicio Militar En las paredes El alacran El alacran Dibujos de las bandas En la oscuridad Ellos que dejan La rabia En la madrugada nacieron a la mitad de septiembre para dejar su vida en los callejones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 Eta en el Corazón con celania y habla con zapatos de andar con la luz en el corazón y los juros siguen cayendo ni los pájaros en los ala con el alma de un cien días con la seguridad de un orcao y una barbada de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 El tiempo pasa, el tiempo se acaba, el tiempo no existe en realidad, ¿no? es puro cuento, pero si sí, uno pierde tiempo, bastante tiempo, más que nada en los sistemas que vivimos en esta época, los sistemas industriales, la era industrial, la hora, la era del, del ser exactos y la hora, la era de la, de la materia, ¿no? es en realidad prácticamente no nos damos cuenta como no tenemos tiempo para ser más seres humanos, porque estamos imbuidos de en todos los cotorreros materiales que, que nos son emboletados por aquellos sistemas cerrados que nos dominan y nos gobiernan, pero por lo pronto nosotros estaremos cantando canciones. Sí, así es. Los sistemas no deberían de existir en este mundo matraca. Pero en fin, así es. orden sin órdenes. Esta rolita habla habla precisamente de un individuo que de repente, este un lunes por la mañana totalmente crudo, se da cuenta de todo el tiempo que ha perdido. Cualquiera de ustedes puede ser ese individuo, ¿eh? No crean que... Yo, no, sí. Ni me miren así, por favor. se sí, mamá, no tengo tiempo de cambiar mi vida. No es la canción de Michael Jackson. Ni, este... Ni nos fusilemos mutuamente el, el título. Además, si quieren una de Michael Jackson, con, con mucho gusto también, se las puedo recetar por el cerebro. Una de José José, también. Traigo acá Rigo Tobar, buena onda al paisanazo. Un gran cuate, tamaulipeco, el vato de Matamoros. ¡Viva Tamaulipas, por favor! ¡Unos chiflitos para Tamaulipas! ¡Sus cuates! Oh, unos chifreitos para Aguascalientes ¿Eh? uh, Está bien, pues ni modo van a, ver, van a ver cuando vayan por allá Bueno, por lo pronto les va esta rolita Que espero les desagrade lo suficiente Como para que pues, le avienten un pupilazo Y un trompazo de estaquio sueños innecesarios y rotos prisionero iluso de esta selva cotidiana y como hoj seca que vagen el viento vuelo imaginario sobre historias de concreto navego en el mar De las cosas exactas Muy clavada en momentos De semánticas Gastadas Igual si fuera Una nube Escutida sobre el cielo Dibujo y satisfecho Mis huellas en el Invierno Ya que yo No tengo tiempo de cambiarme Se que aún tengo tiempo para atrapar esi id Vertu Taigatik tre 1970. Beranbe haekare nahi nartik rekinet esa expresión pegajosa, caprichosa, profética de la vida de los Joao, sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresa, <risas> no, queridos hermanos gríos, Queridos hermanos de la cuarta transformation Bueno, bueno, ahora en estos días de encierro, de confinamiento, estos días de la horrorosa pandemia, pues nos echamos un clavado a nuestro archivo periodístico y surprise que nos encontramos con una tela, una obra plástica, una ...que conformaba... ...la escenografía... ...de... ...de mi programa... ...de televisión... ...La Ventana de Caín... ...hace 20 años... ...ya teníamos... ...programa de televisión por internet... ...hombre... ...somos pioneros... ...eh... ...hace 20 años... ...ya estábamos en televisión por internet... ...con La Ventana de Caín... ...y el buen César Naranjo... ...que ahora... ...vive allá en Alemania tiene su hogadería en Alemania, nos dibujó una obra, nos, nos pintó a Caín en un charco de sangre, con sus pelos como si fueran víboras, subsumido Caín en su existencialismo criminoso, en su perruna libertad, el Caín de la historia fue plasmado por el pincel de César Naranjo, Y dijimos al instante, ¿qué hacer con esta obra? ¿Qué hacer? Bueno, ya la mandamos enmarcar y próximamente estaremos estaremos rifando la ventana de Caín Pues para para financiar, vamos a financiar, vamos a fondear la liga de periodistas Carlos Monsiváis Ya tenemos tres proyectos, tres proyectos reales que vamos a presentar ante la sociedad, uno, demócratas de Nuevo León, 50 figuras que vamos a proyectar, 25 hombres, 25 mujeres, gente que tiene proyecto, gente que tiene compromiso, gente que ama a su patria, dos, vamos a editar una revista especializada, sobre la mujer, vamos a proyectar a la mujer en tiempos del machismo recalcitrante el machismo ruinoso el machismo asesino es preciso abonar a la grandeza a la potencia, a la belleza de la mujer, su gran compromiso, no podemos soslayar la lucha feminista, por supuesto la ventana de Caín es feminista pero no como las pandilleras encapuchadas que andan haciendo el ritmo ridículo internacional, hombre. Tesitura, estilo inteligencia. Y tercer proyecto con el que vamos a financiar esta rifa, una obra, una crítica de cine de mi brother Andrés Vela. Así que próximamente estaremos aperturando una rifa de la obra a la ventana de Caín. Y estaremos estaremos moviéndonos por todos los circuitos de la ciudad para hacer posible este fondeo. Pues no queremos no queremos agarrar el dinero a un cacique de la ciudad. Bueno, aparte los mecenas están en peligro de extinción, hombre. O sea, es No, no, no. Les agarras algo de dinero y están andan los dedos. Preferimos, preferimos ir al pueblo, pueblo, a la ciudadanía que nos brinde su solidaridad, su apoyo para echar a volar a la liga de periodistas Carlos Monsimbaez. Esto es La Ventana de Caín. yo soy, yo soy Roberto Guillén.